...realizarán una jornada de atención veterinaria en el peligro. Desde la dirección de zoonosis de la comuna se precisó que el consultorio veterinario municipal... ...que lleva adelante jornadas de vacunación y desparasitación para perros y gatos de manera gratuita... ...estará presente de 9 de la mañana a 12 del mediodía en Ruta 2 y kilómetro 44. Se solicitó que los vecinos se acerquen a sus mascotas con un método de sujeción confiable de manera preventiva... Perros con correo y bozal en caso de ser necesario y gatos en una transportadora, mochila o bolso. Por último se informó que en caso de lluvia o condiciones climáticas adversas, la jornada será reprogramada para una nueva fecha. La poderosa La Plata organiza una colecta de útiles para el comienzo de las clases. La misma le permite a distintos pibes y pibas del barrio de Los Hornos y de Altos de San Lorenzo contar con las herramientas básicas para el regreso a las aulas. Para donar útiles escolares te podés acercar a la Asamblea de Altos de San Lorenzo en el Nodo Ramón a Medina, ubicado en 83 y 17, en la Asamblea de Los Hornos, ubicada en 55 y 162, o por teléfono al 221 440 96 83 de esta censura habló con facundo valenzuela integrante de la poderosa una de las ideas que nosotros tenemos es como igual es como una tradición básicamente había que hay así que es poder recolectar útiles eh, o herramientas que puedan utilizar utilizarles pi en, en las escuelas y bueno espero están muy complicadas las donaciones debido a que son muchos muchos pero muchos chicos que no tienen herramientas para paraactiva un servicio que informa Más cerca. más cerca. Juntos por el cambio pide que la policía local pase a manos del municipio. El Bloque de Concejales de Juntos en La Plata solicitó una sesión especial para reclamar que la policía local pase a manos del municipio. Solicitaron al Departamento Ejecutivo que continúe arbitrando los medios necesarios ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires con el fin de restablecer la conducción de la policía local en manos de los intendentes. La temperatura mínima para hoy en la región es de 15 grados y la máxima de 28